AM del Mundo, árbol. el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre, mi forma de ser Agoniza montaña vacía de su mineral, de su presa qué linda energía se muere otro río se muere la vida te madre tierra madre de todos los colores te madre tierra siempre madre de todos los amores. que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece madre tierra, de todos los colores. Pachalama, madre tierra, manso de neptunia canelones existe un monte al que los vecinos llaman pulmón verde vilúatit donde hay diversos ecosistemas relevantes y grandes valores ambientales arqueológicos geológicos culturales recreativos y deportivos desde hace dos años los habitantes del lugar vienen protegiendo este espacio natural ante la amenaza de la devastación del monte por un proyecto de urbanización voraz Se denuncia la falta de información, de transparencia, de espacios de diálogo y la ilegalidad de tal proyecto de fraccionamiento que, entre otras cosas, este, cuenta con el informe del impacto ambiental este no cuenta con este informe, eh, también no hay una gestión de la Intendencia justamente de Canelones sobre esta situación que lleve adelante un estudio real de, de la situación y para eso estamos ahora en comunicación con Gina Torrelli que es una vecina del lugar porque hoy también va a haber una asamblea de vecinos y para que nos cuente de la asamblea para que nos ponga al tanto de esta situación la estamos recibiendo. Gina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, queríamos hablar contigo para que nos pongas al tanto de las últimas novedades, de lo que está ocurriendo. Bueno, este estamos en una situación bastante límite, donde estamos este teniendo incendios todos los días, eh, un día tras otro, eh, grandes, el, el incendio de ayer los bomberos estimaron que fue un hectárea y media dentro del monte, y también intencionales, sin lugar a dudas, los bomberos, para los bomberos... este Ellos lo dicen eh, han sido intencionales todos estos estos últimos incendios sin lugar a duda. ¿Usted eh, a ustedes les comunicaron de que que existe intencionalidad, llegaron a esa confirmación? Sí, sí, sí, por parte de, de bomberos y de la policía que se acercó en una de las ocasiones también. Estamos hablando por cómo, por cómo se dan ellos ellos tienen como como esa manera de, de saber, ¿no? Por cómo se da, en qué lugar se prende y, y bueno, se Ellos sacaban las conclusiones de que fue alguien que lo prendió, incluso el que se dio hace tres días fue en varias veces a la vez, entonces ellos sacaban esa conclusión de que se fue prendiendo alguien que iba caminando y e iba prendiendo, ¿no? Eh, Gina, ponenos al un poco a nosotros, a los oyentes, el lugar específico más o menos de, de donde se provocan estos incendios. Nosotros, este lugar está entre Ruta Intervalnear y Ruta 10, enseguidita del peaje Pando hacia el este. Kilómetro 36 más de... o menos. Sí, kilómetro 36 son unas 22 hectáreas eh, 22 hectáreas lo que sería el proyecto de fraccionamiento que está ahí en juego más este otros padrones que corresponden a una ex cantera y al otro lado este otros padrones de, de monte y esto está ocurriendo justamente estos incendios este donde es el área que se proyecta lotear exactamente es el el área este que los vecinos venimos este guardianando y denunciando este proyecto de loteamiento por por ilícito por no respetar la normativa vigente y, y bueno si bien la intendencia este ya habilitó una primera etapa que corresponde a la, a la franja que que linda con ruta 10 este y que ya está viniendo la gente a construir este se están viniendo con las retros aplanar el, el lugar y ahí a traer sus contenedores. Este, todo esto sin que se haya logrado todavía el espacio de diálogo con la intendencia, siendo que que desde el Instituto de Derechos Humanos también se les está pidiendo este respuesta tanto a la intendencia como al Ministerio de Ambiente y tampoco ellos reciben este, la respuesta y, y bueno, y mientras tanto avanza Este, el, el tendido de la UTE, eh, están colocando las columnas rápidamente, mientras en el mismo momento en que se incendia el monte, la camioneta de la UTE parando columnas, la gente que está viniendo a aplanar sus lugares para construir, a, haciendo, siguen haciendo eso este, sin mirar para atrás o ayudar a apagar un incendio. Eh, estamos en una situación bien bien difícil, la verdad ¿Ustedes llegaron a hablar con esos trabajadores de UTE Que cumplen funciones en el lugar? Sí, hemos trabajado hemos hablado con ellos más de una vez ¿Y eso les dice que tienen la, la, la, la orden de justamente? Eso fue lo primero que se habilitó este Cuando nosotros recibimos a Sergio Ashfield el año pasado Acá en El Monte eh, No había nada, nada, nada autorizado ni habilitado Y eso quedó en evidencia en una asamblea multitudinaria acá. Y a los dos días de esa asamblea, rápidamente aprueban, habilitan, lo que es el tendido de, del servicio de, de UTE y de OCE. Siento que todo el barrio estaba exigiendo ser parte, tener un espacio de diálogo, de negociación. Y bueno, este el expediente se siguió moviendo, se siguió moviendo sin parar, con firmas para acá y para allá. ...mientras que el pedido de los vecinos no, no se contempla. Eh, Gina, ya se van pasando los meses y, y, el, y este este proyecto no para. ¿Y desde cuándo ustedes eh, se dieron cuenta justamente de, de que comenzó a construirse... ...con, con, eh, con mayor esta importancia allí en la zona? Y esto empezó empezó eh, cuando vinieron las primeras máquinas que llegaron sobre el arroyo... Este, diciendo que estaban buscando cuerpos de desaparecidos contra el arroyo. Esa fue la primera vez que vinieron máquinas a, a mover tierra al lado del arroyo. Luego de que pasa eso, inmediatamente se empieza a lotear, se lotea ese sector contra el arroyo y se lotea un humedal hermosísimo que teníamos, que era donde desembocaba todo este corredor biológico hacia el arroyo. Perdón, Sina, eh, eh, me dijiste de esa información, pero ¿quién había brindado esa información? ¿Era oficial eso? ¿Cuál? E esa eso que estaban buscando desaparecido. Sí, sí, sí eso es oficial y fue sabido, o sea, eso fue algo público. ¿A ustedes hace sí, pero... un par de años eso. ¿A ustedes les informaron eso? Comenzó. Sí. Trabajaron allí y luego comenzó esto que denuncian ustedes. Sí. Bien. Este ato una cosa con otra pensando en que fue el, la primera vez que llegaron máquinas a mover claro. eh, suelo, ¿verdad? Claro, y sí, que inmediatamente sí. a partir de esto comenzó comenzó este a lotearse esto, esta zona de bosques que eran unos importantes bosques comestibles donde toda la comunidad eh, sobre todo era en la etapa de lo otoño, este era muy importante para lo que era la alimentación porque se cosechaba mucho hongo en ese lugar. Bueno, ahora ya de bosque no quedó absolutamente nada, está todo pelado, repartido en solancitos, en, en parcelitas muy pequeñas, muy pequeñas. este Que bueno, la verdad que, que para quien conoció antes lo que era el lugar, este, se te pianta lágrima. Gina, ¿y hoy a las 18 y 30 van a tener una asamblea? Sí, sí, hoy a las 18.30 estamos convocando una asamblea vecinal este bien abierta, que sea lo más participativa posible, ya que nosotros venimos encontrándonos día a día en la acción de apagar los incendios y también en recibir diferentes propuestas de parte de diferentes vecinos hacia las posibilidades que tenemos del accionar Para, para poder tener primero que nada la quema del monte y segundo bueno cuáles son los pasos que podríamos llegar a dar verdad y bueno para poder ordenar toda esa lista de propuestas incluso una una iniciativa de autogestión de subir un, un tanque con agua al lugar para poder disponer de agua este también sería hoy que, que se elegiría el lugar y tal vez ya se podría colocar este los vecinos están como muy movilizados y muy dispuestos también a participar en en todo lo que sea este ayudar a, a que esto se detenga. Este está mucha mucha área del monte quemada. Mucha área. Y esto se ha registrado en los últimos días, ¿no? Toda esta quema. Desde el 29 de diciembre que fue el primer incendio eh, no paró. No paró porque este si bien aquel primer incendio grande fue controlado, luego quedaron muchísimos focos por todos lados los vecinos íbamos apagando días y noches en cadenas así que teníamos por grupo avisando dónde había un foco, dónde había otro, llevando agua de las casas. Y luego se empezaron a registrar estos incendios nuevos que ya no correspondían a esos focos del incendio anterior, sino que eran en lugares eh, distantes donde no no cabía no esa posibilidad de que fuera este la misma el mismo incendio que, que rebrotaba, eran incendios nuevos en distintos lugares y si uno lo, lo ve así de perspectiva se nota como como se va se va uniendo parche quemado con parche quemado con parche quemado y reduciendo ampliamente lo que lo que es el, el área verde, el pulmón verde. ¿Y ustedes a qué atribuyen esta intencionalidad de los incendios? Nosotros sabemos que es una práctica este, muy conocida no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. Eh, del no de ahora ahora desde hace años este no no, no no tenemos la la prueba de ver o de poder asegurar fue tal persona mandada por tal empresa pero es algo que se realiza es lo que estamos denunciando este en estos tiempos de quemar los, los territorios para poder vender luego este algo también que, que estuvimos investigando que por ejemplo en España para poder frenar eso el estado tuvo esa decisión política de generar una ley donde se prohíbe vender, lotear, urbanizar la tierra quemada hasta los hasta que pasen 20 20 años de los incendios, como forma de decir, paremos con esto porque porque bueno, este está pasando a nosotros, se está comunicando con nosotros gente de diferentes lugares con la misma problemática. Eh, ahora es difícil también con todo el trabajo que ustedes están llevando adelante que ni desde el gobierno central ni de, desde la intendencia los lo reciban, ¿no? para dialogar. Nosotros estamos eso hace dos años pidiendo reunión, mesa de diálogo, este de, de las maneras más la, la, las que más corresponden con toda la, la formalidad, todo el respeto, toda la apertura. Este sin sin recibir respuestas, sí, nada, nada. En un momento la excusa fue la pandemia, después eso ya pasó. Este luego y no, no no se ha concretado ningún ningún espacio, nada, nada, mientras que siguen firmando los papeles del expediente para que el proyecto continúe. Claro, claro. Eh llena, así que la asamblea de hoy, independientemente de buscar algunas soluciones a la situación, puede tomar medidas para los próximos días. Sí, sí es la idea de poder entre todos es, este organizarnos ver todas las posibilidades que tenemos a mano ahora estamos necesitando abogados este que que se sientan este afines a apoyar porque pedimos el registro a bomberos para poder tener todo ese listado de todo de todos los incendios que han sucedido con sus causantes con sus posibles causantes esto de que que son intencionales, para poder eh, denunciarlo de una manera más formal. más Y bueno, nos piden ir al Ministerio del Interior en el Montevideo con abogado Entonces, bueno, en eso estamos también, pudiendo ver si gestionamos eso para para bueno ir por todas las vías posibles en defensa del monte. Bien. Gina, te agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario bueno y seguiremos informando sobre esta situación, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, están invitadas todos los oyentes que quieran participar en la asamblea, una asamblea abierta donde bueno vamos a, a encontrarnos para, para intercambiar visiones y acción. Bien, hasta la próxima Gina. Muchas gracias.